Infernet ¡Ah! ¡Qué bello día de primavera! Calorcito, la plaza con el pasto recién cortado Che, me voy a sentar un ratito en el pasto, a ver ah, No, ahí las rodillas, ahí. estoy viejo Bueno, en el banco de ahí ¡Qué lindo! Los niños en los juegos Retosando, refosilándose cual cachorros en la pradera Y ese chico de allá, debe tener 10 años como mucho Sentado bajo el olmo, abstraído en el jardín fecundo de su imaginación infantil ¿Y qué modos mágicos surgará esa cabecita curiosa? ¿Qué travesía? ¿Eh? Ah, se la acerca un hombre adulto, debe ser su padre Ah, no, pero ¿qué le está dando? ¿Una bolsita? De caramelo, seguramente Ah, pero ahora el muchachito le da un billete ¿De dónde saca 100 pesos un muchachito? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ah, el muchachito viene para acá, le voy a decir hola ¡Eh, Pacho! deja de relatarlo en voz alta, amigo Que se levantan todos los pitufos Vienen todos para acá con los pitufos De eh, atrás eh, a los pitufos Ah, bueno, ¿para cómo cambió la placita? La ah. infancia perdida